Haciendo periodismo turno mañana Vamos a charlar unos minutos con la referente, la gestora eh, De un movimiento de mujeres eh, que nació hace 25 años eh, Aquí en la provincia de La Pampa Es el movimiento de mujeres agropecuarias en lucha eh, Mujeres eh, agropecuarias se llamó en su primer momento eh, Lucy de Cornelis, eh, buenos días Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan Hola, buenos días chicos, ¿cómo le va? Bien, bien Lucy, eh, contanos, a ver, eh, ¿qué estabas haciendo el 3 de junio del año 95 en Winifreda? El 3 de junio, bueno, eh, todo empezó cuando el 27 de mayo llegó el rematador a mi casa para tomar posesión de todos mis bienes. Mm. Esa noche no, vino mi esposo, ya andaba mal, no dijo nada que semejante deuda tenía, escondía todo, entonces me acuesto y alguien me dijo, vos podés la mañana temprano, el poder de pregunté a Dios mío qué es lo que tengo que hacer y fue salir a la radio de mi pueblo y comentar lo que me estaba pasando, y ahí me esperaban otras mujeres, que te pasaba lo mismo, porque era, yo digo que éramos los gritos del silencio y ahí bueno deci decidimos ir a, a Castex al otro día, pues y bueno parece que los maridos no la dejaron ¿viste? porque no era fácil en ese tiempo que el hombre te dejara salir a pelear a la calle entonces fui a Castel, hice lo mismo me esperaban mujeres, me vine para Santa Rosa hice también lo mismo y llegué a mi casa y empezaron a sonar el teléfono de muchas de muchas partes de la provincia entonces, bueno entonces decidimos hacer la primera asamblea nacional, provincial el 3 de junio y fue muy mmm, emotivo porque eran las 4 menos 10 y no había nadie y yo le dije a mi hija tráeme la bandera argentina y el himno nacional Y bueno, a las 4 se llenó, se reventó este salón, 350 mujeres de muchas localidades de La Pampa, contaron, lloramos. Pero en ese momento dijimos, a partir de ahora no se le vamos a permitir que a nadie se le saque nada. Vamos a defender cantando el himno nacional, rezando con la bandera argentina. Lucy, ¿vos lograste sí. que el campo eh, de tu propiedad eh, fuera rematado? Sí, sí, yo eh, ahora les sigo contando, ¿viste? Porque me vino el remate de Lucy de Cornelí, que tenía que ser el primero para frenar el auge de las mujeres. Porque se constituyó también el movimiento nacional el 21 de septiembre de ese mismo año, con 1.500 mujeres de muchas provincias. Entonces, eh, ¿qué dijeron? Hay que rematarle a Lucy, hay que parar de esa. Mm. Y bueno, llegó el día mi remate y hubo vinieron de todas partes para... Parar el remate. Llegaron, mi marido quedó en mi pléjico a los 52 años, eh, 14, días, 14 días antes del remate. Así que la situación endeudada, sin nada y con un discapacitado en la casa cambió, ¿no? Fue el cambio total. Pero bueno, seguimos peleando y tuve que concursarme. Me, me concusé porque se paró el remate pero venía el otro ahí nomás. Eh, y Lucy... no bueno, Para tomar dimensión, ustedes eh, son pequeños eh, productores, eran pequeños productores en ese momento. Las mujeres que te acompañaban, cómo cómo eran eh, ese caldo de cultivo, digo, eh Y todas pequeñas, uh -huh. todas pequeñas. Y nosotros tenemos 220 tareas, uh -huh. este no era no podía una familia no vive Bueno, pues mi esposo tenía un estudio también contable, así que era todo todo un, un trabajo de familia de muchos años campo heredado de, de su papá un pedazo, haber comprado, bueno, todo eso lo hicimos trabajando. Así que como por la compra de un trator, revolución de reproductiva, a los tres meses debía ser todo en ese tiempo. claro Jamás, jamás iba a poder pagar una deuda que ponerte la 30.000 pesos, 30.000 dólares, y se fue a 500.000 dólares. Claro. Nuestros productos bajaron, el trigo... Con mil kilos de trigo te compraba un kilo de helado, con eh, el, todo lo que los insumos nuestros eh, pasaron a valer fortuna, y, y una vaca 50 pesos, así que por más que tengas no podías pagar. Era era bueno, era, le, le, vinieron para quedarse con las tierras argentinas, venían para la concentración de la tierra. Eh, eh, hoy, nos al tiempo, viste nos dimos cuenta que venían por la soberanía alimentaria. Claro. Sí, pleno pleno menemismo neoliberalismo aplicado acá en Argentina. Claro. Mm, sí, sí. Ese modelo. Y muchos muchos pasaron a quedarse a, pre a precio vil, ¿no? Se compraban los campos a precio vil. Eh Luci, ¿y lograron eh, cómo era la modalidad para evitar el remate? Eh, ¿qué, ¿Qué hacían? Eh... Bueno, llegábamos los tenedores y cuando el rematador iba a empezar el, el remate, nosotros empezábamos a cantar el himno, a veces hasta cuatro horas cantando himnos nacionales. Entonces se paraba el rematado de Italia, así, hasta así, hasta que, bueno, lo suspendían. De muchas horas era la suspensión. Eso te daba la posibilidad de seguir consiguiendo negociaciones con los bancos. Después ya nosotros tomamos eh, otro rol nacional, bueno, y también empezaron a conocerlo del exterior. Éramos ya, por pues, si no, te, te imaginas que desaparecer un grupo de mujeres era fácil. Pero se le fue, bueno, por eso tuvimos muchas pre, muchas veces presas, tuvimos el servicio de inteligencia de aeronáutica nosotros, cinco capitanes, bueno, a mi me pusieron coche con droga, llamaban que nos iban a matar, que iban a matar los hijos, los nietos, pero no le tuvimos miedo. Llegamos el 8 de... Con, a Buenos Aires, el 8 de marzo con del año 96 con... 3.500 mujeres con los tractores viejos a Buenos Aires, a hacerle el discurso frente a la Casa Rosada a Menes, ¿viste? Sí. Y bueno, así fuimos transcurriendo todo este tiempo hasta que el 3 de junio no, el, el, el después del 2003 cuando entra Néstor, una noche fue el 2004, así nos paró, yo fuimos a Casa Rosada y le dijimos entraba él y dijimos por favor que lo, lo saludaba y no, no, venimos a que usted nos atienda Y en su momento se comprometió a parar todos los remates y refinanciar las deudas, esas deudas inmensas, sacarle los punitorios, los restarcitorios. Bueno, todo eso eh, interese que eran... este Bueno, me sale la palabra Usureros, ahora. usureros. usureros. Mm. Sí, sí. Eh, bueno, pero vos fíjate que hoy todavía hay 70 millones de hectáreas que la tienen 4.000 persona. Uh -huh. Sí, la concentración. La concentración, sí, mira sí. que qué, qué lo que hubiera sido. Uh -huh. Y bueno, nosotros las mujeres eh, impedimos porque había 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación cuando llegó Bus y iba a hacer el negocio para vender las tierras. Uh -huh. Y nos avisaron ahí dentro del banco que iban a transformar el artículo 29 para darle paso a que esas tierras se vendieran. Bueno, eso Fuimos. Era soberanía argentina que salvamos las mujeres. Claro, porque mmm, había una ley que impedía eh, la adquisición sí. de tierras por parte de extranjeros, pero la eh, iban a modificar. Mm. No, era el, no no el, el, la, la, la carta orgánica del Banco Nación de permitirle las ventas de las tierras. Ah, así. Todavía no estaba la ley de tierras. Después ah. nosotros seguimos por esa ley de tierras. Bueno, hoy el sueño nuestro es que un millón de de chacras vuelva a haber en el país para darle la, el, la fuerza a, a los pueblos, a mover la rueda productiva, porque va a ser el campo con los pequeños productores. Mm. Y no puede ser que el 37% de la población viva solamente en el 3% de, de la, del, del urbano. Uh -huh. Así que tenemos que darle eso para que, despejar de todo esto. Mm, donde pobre la gente vive sin nada, porque hoy vemos con esta pandemia dónde ataca más, dónde la gente mm. y eso te va a dar, hay que darle trabajo, viste, casas, eh, el agua, todo lo que se necesita en los ciudadanos para vivir dignamente, por una patria para todos. Eh, y Luc bueno, vamos a Sí, sí, sí. Eh, Lucy, eran conscientes ustedes de que formaban parte o eran un movimiento feminista en ese entonces? No ahí está la gran fuimos me parece que fuimos las primeras de de de sin quererlo, porque vos te imaginás eh, enfrentándote a la sociedad rural que nos odiaba a todos uh -huh. la, los gremios de, de, de del campo que éramos este eran hombres no nos decían de todo, viste ni los saludaban, pasaban bueno cuando fuimos al la primera vez que fuimos a, a la rural a, a buenos Aires. Bueno, nos hallaron todos el de este año fuimos viste nos hallaron, nos golpearon los hombres no que éramos pares de ellos, pero bueno y le, le, los venimos a molestar, vinimos a ocupar un lugar que tenía que haber sido ellos como como gremios que ya tenían que estaban organizados un grupo un puñado de mujeres le venimos a sacar el poder, no digo yo entre comillas. Sí. No lo soportaba, sí. no, lo, no lo querían. Recién al pasar mencionabas que el 8 de marzo de 1996 eh, coparon Plaza de Mayo, el Día Internacional de la Mujer, eh, eligieron sí. esa esa fecha. Sí, esa fecha. Mm. Sí, sí. Y fueron muchas cosas en el camino hoy. Ayer fue un día de muchos recuerdos, de mucho Fíjate que yo era una de las más jóvenes, tengo 74 años, así que la mayoría están muertas, entonces es mucho dolor, viste dolor, sí. alegría de haber cumplido la misión, porque te venían a comprar, te ofrecían, Mene me ofreció 10 millones de dólares, 10 millones de pesos para que dejara el movimiento. Mira. Y yo le dije, no señor, yo no tengo precios. Y de acá mismo, cuando estaba, ante el remate me ofrecían todo. No, yo no tengo. Por eso después eh vino el el gran desprestigios en mi persona había que había que bancarse el chico en ese momento ¿eh? había que eh, por el dolor de la familia no el dolor que que te decían viste a veces mamá deja no te fijas de que se lleven todos no se van a llevar todos. sí y además para, para entender el contexto Menem en el 95 fue reelecto y parecía que iba a ser presidente de eh, eterno eternamente acá en Argentina concentraba todo el poder Yo digo, sabes qué? Que el discurso del 8 de marzo, que yo hice en frente a la Casa Rosada, eh, mirándolo, a Paraguay le hablé a, a la madre, le hablaba a la madre, diciéndole que si la madre estuviera, bueno, está, seguramente pas, hoy estaría juntas a nosotras si le hubiera pasado lo mismo. Mm. Yo digo que la debe ser la cosita que le puede haber ablandado un poco el corazón. No, no, pero llegamos y eh, eh, cuántas veces con toda la policía atrás, yo iba a Buenos Aires y como sabían que yo llegaba, me esperaban los perros de asalto, ¿viste? Ah. Yo dije siempre que tuve la mano de Dios que me protegió, yo siempre digo que fue una misión que Dios me dio y gracias a Dios la cumplí, a pesar que dijeron que yo tenía mucho dinero, no tengo nada, le dije, vayan a las cuentas mías de hace 25 años, perdí mi casa la casa mía de Winifreda no la tengo, esa que vivo es de mi hija, gracias a Dios, que ella pudo comprar con un crédito acá. este Bueno, perdí todas mis vacas, eran 400 porque mi marido trabajaba 900 de Para salvar los otros productores, eh, puse un día fuimos a Buenos Aires y el Banco Nación le dice, bueno, paguen el 15% de la deuda, pero sigan con los intereses. Y para para, para que en ese momento se parara y que no ejecutaran más, Bueno, aceptamos. Entonces llegué a la Pampa y me llamaron, usted tiene que dar el ejemplo. Bueno, puse a disposición las 400 vacas de cría que teníamos y 300 novillos. Me emociono cuando cuento. Este, lo lo di para este a, a precio bill, así que cuando llegué, le llegó cuando el, el, llega Néstor, yo ya prácticamente este había perdido casi todo. Pero seguí trabajando, ¿no? Porque eso era era Había que cumplir lo que uno había dicho. Y mm. eh, bueno, soy una simple mujer, soy, soy, un, soy una abuela que hoy cocino, le cocino a mi nieto, hago cosas, pero eh, dejando un legado, porque lo que me mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos son las convicciones. Mm. Las convicciones, sí. la plata no te hace feliz, mm. pero sí te hacen feliz, los recuerdo de esto, mm. eh, de tanta gente que te quiere, que te dice gracias. Imad que en su momento se se suicidaban chicos porque no podían ir a la universidad los padres le decían que volvieran claro. de los campos gente mm. de los campos se suicidaba mm. vos no sabés lo que veras sí, sí. me acuerdo que un señor vino que le dijo de era de qué, que muqué su hijo le dijo le, se estaba por arcar arriba el galpón y su hijo le dijo papá no papá era chiquitito él dice papá no hay una señora buena que te va a salvar. <risa> Muchas cosas muy fuertes. Otro señor que se estaba por de, también suicidar un domingo, era de Pico, me llama, viste que se iba a suicidar, que había mandado a la hija, la familia Misa, que se iba a matar. No sabés lo que me tengo que convencer esa gente que no, que la luche, que vamos a salir adelante. que no fue, Fueron cosas muy duras de haber pasado. Eh bien, Lucy, ¿Eh? No, no, eh, le decía que agradecerle estos minutos con Radio Kermés, eh, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, eh, y felicitarla por la lucha, eh, que eh, una lucha ganada, la puede contar que la ganó esta. La ganamos, la no. ganamos todas, no yo sola, todas. Eh bien, bueno chicos, muchas, muchas gracias y, y fuerza, y a los jóvenes todos a tomar las postas de la lucha, porque bueno. que deja una lucha que es el pierde. Así que, bueno, para todos un beso grande. Bueno, eh, muchas gracias, Lucy. Gracias a ustedes. Bien, eh, Lucy de Cornelis, eh, que fue presidenta eh, de Mujeres Agropecuarias en Lucha aquí en la provincia de La Pampa y a nivel nacional, eh, que surgió el 21 de septiembre del 95. El